...en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta... ...con Rosmar Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana... ...les damos la bienvenida a quienes se incorporan... ...ahora a nuestro programa La Glorieta... ...de este miércoles 15 de marzo... ...hoy se normalizan las temperaturas... ...en una jornada con cielos despejados... ...alcanzaremos una máxima de 21 grados... ...ahora, el termómetro de Tele Elche indica... ...13 con 2 grados de temperatura. Elche recuerda a sus víctimas de la COVID... ...a las cerca de 300 personas que perdieron la vida... ...por esta pandemia... ...con la inauguración de ese jardín... Eh, ...ayer, pero con estos homenajes no es suficiente... ...no estamos preparados para afrontar con éxito... ...otra situación como esta... ...necesitamos que refuercen... ...los servicios sanitarios... ...no es comprensible que los médicos de la atención primaria... ...y especializada... ...sigan convocando huelgas... ...porque las condiciones laborales son indignas... ...parece que se hayan olvidado de cómo el personal sanitario... ...hizo frente... ...con una voluntad heroica... ...a la avalancha de contagios sufrida... Lo han querido olvidar y nuestros representantes políticos ahora están inmersos en este año electoral, mirando hacia otro lado. Lo que importa es no volver a cometer los mismos errores y ocuparnos de quienes siguen sufriendo las secuelas de lo que ya se llama COVID persistente, como Diego Miñano. Oh, no es el que era. Repito, tengo 62 años, tampoco pretendo participar en ningún en ningún evento deportivo pero sí por lo menos llevar una vida medianamente normal ¿no? y mi vida hoy se ve mm, a menudo a menudo interrumpida porque mi, mi, mi vitalidad se ha reducido a la mínima expresión hubo más testimonios en ese homenaje rendido ayer a las víctimas de la COVID... en la inauguración del jardín que se ha creado junto al cementerio viejo. También ayer por la tarde en la Plaza de Valle se guardaron cinco minutos de silencio por el joven fallecido en la media maratón, mientras que los dos corredores que continúan ingresados en el Hospital General evolucionan favorablemente. El Centro de Congresos ha cumplido 20 años y ha dedicado una sala al misterio sala Ternari. Desde el equipo de gobierno se ha pedido a la Diputación Provincial que el futuro Palacio de Congresos, que se quiere construir en Altavix, cuente con cinco salas, otra sala de exposición y un auditorio de 1.500 butacas. Podemos y Compromís no llegan a un acuerdo y van a concurrir por separado a las elecciones locales del mes de mayo. Compromís ha propuesto a la Formación Morada compartir el puesto número 3 de la lista. Los dos primeros años sería para la edil de el edil de Compromís y los otros dos para Podemos en caso de obtener tres concejales, pero esta propuesta fue rechazada ayer en lo que parece ser la última reunión por la Formación Morada. En la crónica de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer de 34 y 45 años de edad por vender coches de alta gama importados de Rumanía con el kilometraje modificado para obtener un mayor beneficio. Alteraban los kilómetros en un taller mecánico de Crevillent y luego los vendían en el concesionario situado a escasos metros de ese taller. En la crónica deportiva, los jugadores del Elche Club de Fútbol no se rinden y se preparan a conciencia para disputar el encuentro de este domingo frente a la Real Sociedad. Una de las consignas es no mirar la clasificación, como reconoció Tete Morente, quien señaló que solo se piensa en disputar cada partido para conseguir acortar las distancias con sus rivales de 3 en 3. Informativos en TeleElche Radio Marca. Pues cuando pasan cuatro minutos de las 8 de la mañana comenzamos el relato informativo con la primera noticia de portada. Lo hemos dicho, Elche recordó ayer a las más de 300 personas que perdieron la vida por la COVID-19 durante la inauguración del jardín que se ha creado junto al cementerio viejo dedicado a estas víctimas. Es una noticia que hoy nos cuenta nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Este 14 de marzo se han cumplido tres años del confinamiento y del estado de alarma por la pandemia y ha tenido lugar ese mismo día un acto de inauguración del jardín de las víctimas del COVID frente al viejo cementerio, un encuentro para recordar Primero, a las víctimas del COVID en Elche, más de 300 personas. Y segundo, para reconocer a todos los profesionales que lucharon en la pandemia y que también asistieron al acto. Entre ellos, médicos, farmacéuticos, policías, periodistas, protección civil o Cruz Roja. Durante el acto, se ha enterrado una cápsula del tiempo con diversos objetos en una arqueta al lado del monolito en recuerdo a las víctimas y afectados. Entre ellos, un termómetro, gel, guantes o recortes de prensa sobre la pandemia. El acto ha contado también con los testimonios de Fran, un joven que perdió a su pareja Hinoa a consecuencia del COVID y de Diego Miñano, un afectado por el virus que sigue a día de hoy padeciendo sus secuelas. También se ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas. Gracias Izear, pues vamos a escuchar a Fran Caballero, quien perdió a su pareja. ...vivido en nuestras propias carnes. Y es que son alrededor de 330 vidas licitanas las que este virus nos ha arrebatado. 330 familias que día a día nos levantamos echando en falta esa persona. Padres, madres, abuelos, abuelas, hijos, amigos, una infinidad de cosas por hacer, de historias por contar que hoy ya se quedan atrás. Fallecimientos que han dejado entre nosotros un profundo dolor y una gran pena en esta ciudad. Cada uno de ellos, cada una de ellas, han dejado en nosotros un batido irreemplazable. Pues ayer en el programa La Glorieta entrevistamos al Catedrático de Salud Pública y Epidemiólogo José Tuelz para hacer balance de estos tres años. Aseguró que no se ha superado esta pandemia sino que se ha olvidado. Los gobiernos miran hacia otro lado porque no se ha reforzado la atención primaria ni el sistema público sanitario para atender a las personas que sufren secuelas. Dos de cada diez que han pasado el virus se han quedado con ese COVID persistente. le preocupa que se hayan desmantelado los servicios de vigilancia y que no se esté recogiendo los datos reales de los casos que siguen produciéndose. que puede pasar en el futuro? Atender a los que han quedado con secuelas y sobre todo eh, establecer un sistema de vigilancia que ha quedado desmantelado en muchos sitios para que se recojan los datos claro. reales. ...y los dos corredores de la media maratón... ...que continúan ingresados en el Hospital General... ...evolucionan favorablemente... ...mientras que ayer por la tarde... ...a las cinco y media... ...la ciudad guardó silencio en la Plaza de Valls... ...en señal de duelo por el joven atleta... ...fallecido en la media maratón del domingo... ...al acto acudieron familiares y amigos... ...de este joven deportista... ...que fue jugador del club balonmano de Elche... ...y que estaba estudiando... ...para ser piloto en la Academia Militar de San Javier... ...con la concentración de ayer tarde... ...y las banderas ondeando a media hasta... ...Elche se ha solidarizado... ...con la familia de este joven deportista. Trata de lo planteado, es un Palacio de Congresos... ...que tenga aproximadamente 1.500 butacas... ...que tenga cinco salas adicionales... ...en las cuales distribuir esas esos 1.500 congresistas... ...o asistentes y una sala de exposiciones como esta, pero aproximadamente de entre una horquilla de 1.800 o 2.000 metros cuadrados. Pues así es como quiere el alcalde el futuro Palacio de Congresos de Altavix y así se lo ha pedido al Gobierno Provincial, a la Diputación. Estas declaraciones las realizó ayer en el acto que tuvo lugar en el actual Centro de Congresos para recordar sus 20 años de funcionamiento. ...nos cuenta la noticia Marga García... ...muy buenos días... ...buenos días Ros... ...el Centro de Congresos ha cumplido 20 años... ...y ayer se celebró este aniversario... ...dedicando al Misteri... ...un espacio bajo el nombre... ...Sala Ternar... ...y se trata de la sala... ...de la planta baja... ...ubicada en el hall del edificio... ...en estas dos décadas... ...han pasado 600.000 personas por el edificio... ...y es para el alcalde... ...lo que ha hecho que Elche se convierta... ...en una ciudad referente del turismo congresual... ...este aniversario se celebra con la mirada puesta en el Palacio de Congresos. Precisamente, el alcalde anunció que hace unos días el Ayuntamiento remitió a la Diputación de Alicante el listado de condiciones que debe cumplir el futuro Palacio de Congresos. E incluye que tenga 1.500 butacas, 5 salas adicionales, una de exposiciones de 2.000 metros cuadrados, además de un parking para 400 vehículos. El secretario general de Turismo, Frances Colomer, reconoce el esfuerzo de la ciudad para reconsiderarse en cuanto a turismo se refiere. En este aniversario también se entregó la distinción SICTED, un reconocimiento de calidad turística. El presidente del Patronato del Ministerio, Francisco Borja, agradeció nombrar a la sala principal del Centro de Congresos como Sala Ternari y apoyó el proyecto de Palacio de Congresos para el futuro de la ciudad. En el acto también se apeló a la recuperación plena del turismo con ya que con la pandemia lo online ha comido terreno. Gracias Marga, pues vamos a escuchar a Francisco Borja, presidente del Patronato del Misteri, explicando lo que significa para él el ternarito ponerle Ternari, pues el Ternari refleja la unión que había en aquellas personas que se esparcieron por el mundo para conquistar el mundo para el catolicismo y claro, encontrarse en el andador de la Iglesia de Santa María y poder nosotros oír el canto del Ternari que es una de las más preciosas eh, eh, cantos que tiene el misterio. Y hablamos ahora de elecciones. Compromís y Podemos concurrirán a las elecciones municipales de mayo por separado, al no llegar a un acuerdo para hacer una lista conjunta. Ayer por la tarde se produjo lo que al parecer puede ser la última reunión entre representantes de ambas partes, donde Compromís ofreció a Podemos el tercer puesto de la lista con la alternancia durante dos años. Es decir, si consiguen sacar tres concejales, pues el tercero estaría dos años en manos de Compromís y los otros dos se cambiaría por el candidato de Podemos. Una propuesta que fue rechazada por la formación morada. Y es que los partidos políticos ya engrasan su maquinaria electoral. Ayer el PSOE eh, conformó el comité electoral. Su coordinador va a ser Mariano Valera. Dijo que asume este cargo con mucha responsabilidad. Yo en primer lugar quiero agradecerle al partido la confianza que ha depositado sobre mí para coordinar dicho comité. Lo asumo con mucha responsabilidad, sobre todo porque conlleva una gran responsabilidad el poder trabajar ya en esa máquina que va a mover a partir de ahora pues todas las áreas necesarias para desarrollar las elecciones del 2023. Y el Partido Popular ha denunciado en su precampaña electoral... ...la falta de voluntad política del gobierno valenciano... ...con la atención temprana. Ayer el candidato se reunió con responsables de Aspanias... ...y criticó que el consell haya denegado... ...la ampliación del centro de Aspanias en Elche... ...para atender a un mayor número de niños... ...que presentan problemas en el desarrollo... ...y que requieren de una atención especializada. Pablo Ruz se ha comprometido a trabajar... ...por conseguir que esta ampliación sea una realidad. Y el compromiso de trabajar incansablemente para conseguir la ampliación que este centro reclama y demanda por necesidad. No estamos hablando de caprichos debatibles, estamos hablando de necesidades reales. La vicesecretaria de la Política Social del PP en la Comunidad Valenciana, Elena Bastidas, le acompañó en esa reunión y denunció el recorte de las intervenciones semanales a estos niños. En Partido Popular nosotros entendemos que no se puede soportar el que los niños recorten sus intervenciones semanales. Eh, cuando gobernaba el Partido Popular estábamos a, está hablando de una media de intervención mensual de 14 a 24 intervenciones, como decía, sesiones mensuales. Hoy con este recorte de la instrucción aprobada en el mes de julio estamos hablando que hay tan solo una intervención eh, semanal, por lo tanto solo hacen cuatro intervenciones eh, mensuales. La candidata de Compromís también está en precampaña y ayer visitó las instalaciones de día en el polígono de Carrús para conocer de primera mano el trabajo de esta organización. Esther Díez destacó el trabajo porque dice que es fundamental de día en el ámbito de atención de emergencias y en el del bienestar social, poniendo en valor su papel protagonista en momentos tan difíciles como la pandemia, pero también... La labor humanitaria con motivo de la guerra de Ucrania o la DANA en 2019. También el papel que llevó a cabo en el día a día prestando servicios, que presta servicios a las personas que no pueden salir por su propio pie de sus viviendas por falta de ascensor o movilidad reducida. 10 ha asegurado que Compromís irá trabajando para que el Ayuntamiento continúe su colaboración y apoyo a esta ONG. Y Podemos ha elevado a la Consellería de Movilidad las reclamaciones de los vecinos de Yubalcóy acerca de los errores de señalización en caminos y la ausencia de señales de preferencia de paso de peatones en algunos puntos de la vía parque. Una propuesta de corrección con la que, según el candidato Moisés García, mejorar la vida y seguridad de los vecinos de esta partida ilicitana es el objetivo principal. Cambiamos de asunto y cuando pasan 15 minutos de las 8 de la mañana abrimos la crónica de sucesos para contarles en primer lugar que la Policía Nacional del Che ha detenido a una pareja, a una mujer y a un hombre de 34 y 45 años por manipular coches de alta gama importados de Rumanía para venderlos como vehículos de ocasión con el kilometraje modificado. Se les acusa de estafa y falsedad documental. Preparaban los coches en un taller de Crevillent, alteraban el kilometraje para ponerle muchos menos. En algunos de los coches llegaron a quitarle hasta 100.000 kilómetros. Los agentes han identificado 13 vehículos manipulados de forma fraudulenta para obtener ese mayor beneficio. Gracias a la policía local de Crevillent descubrieron que el fraude se realizaba en un taller mecánico ubicado en esta localidad y luego lo trasladaban los coches manipulados a un concesionario cerca del taller. Y la policía local de Elche detuvo a tres hombres por tráfico de drogas. El arresto se produjo en un lavadero del polígono de Carrús. Los tres se bajaron del coche e hicieron ademán de lavarlo y uno de ellos, al ver a la policía, salió corriendo y tiró unos objetos a un contenedor. Los agentes descubrieron que eran 190 gramos de hachís. Identificaron a todos los ocupantes del coche. La policía detuvo a los tres hombres, 21, 27 y 34 años. El vehículo carecía de seguro y el permiso francés era falso. Además, el conductor dio positivo en cannabis y en la ropa interior de uno de ellos encontraron cocaína. Bien, pues abandonamos la crónica de sucesos para contarles que ayer, aquí en el programa La Glorieta, entrevistamos a la directora de Cedelco, el círculo empresarial de Ilche Comarca, Solsegura, con motivo de la Asamblea Anual y el encuentro empresarial que tendrá lugar el próximo 23 de marzo. Cedelco lleva cinco años trabajando por defender los intereses del tejido productivo, reclamando las infraestructuras que necesitamos para mejorar las conexiones con nuestro entorno y hacer a nuestras empresas mucho más competitivas. El encuentro empresarial de este año le van a dar una visión económica, dijo Sol Segura, ya que contarán con el popular profesor y experto español Leopoldo eh, Abadía, un viejo escritor experto en analizar como nadie las recesiones económicas de la historia en el que tenemos a un ponente central que bueno que lo que buscamos es que nos aporte algo no que nos aporte valor desde un punto de vista empresarial este año hemos apostado por una visión económica y al ponente que, que nos va a acompañar este próximo día 23 es el profesor y escritor leopoldo abadía que a pesar de, de tener 89 años tiene una mente eh, espectacular Y más asuntos. Movilidad ha organizado varias jornadas lúdicas para promover el uso de la bicicleta entre los más pequeños y concienciar a las familias sobre los beneficios de su uso. Bicifes arranca este sábado en el barrio del Pla Sector V, con circuitos de habilidades, talleres de dibujos y de sensibilización de la seguridad vial. La iniciativa seguirá en abril y mayo en otros barrios, como los de Altavix y en la Plaza de Baix. Según la concejal del área, Esther Díez, el fomento de la bici es clave para la reducción de emisiones contaminantes. ...de apostar por la movilidad sostenible. Hay que recordar ese papel transformador que tiene la bicicleta en nuestros barrios y pedanías para hacerlos más limpios y más saludables. Y eso además se suma a esas políticas de ampliación del carril bici y también del servicio de bicicleta. ...pues estamos en el Ecuador de la Cuaresma... ...y las diferentes cofradías y hermandades de la ciudad... ...ultiman los preparativos de cara a la Semana Santa... Por primera vez van a recibir una ayuda directa municipal para sufragar los gastos que supone poner un trono en la calle. Cada una de ellas recibirá una media de 1.000 euros, gracias al incremento de la aportación anual del Ayuntamiento a la Junta Mayor de Cofradías, que ha pasado en los últimos años de 25.000 a 60.000 euros. Así lo dijeron el presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez, y la concejal de fiestas tras la firma del convenio ayer en el Ayuntamiento. Unas por otras, porque atendiendo las circunstancias de cada cofradía o hermandad, no reciben lo mismo todas. Pero sí que es cierto que hoy es un día, como decía, importante, porque se consigue un anhelo y se consigue un respaldo municipal que va a ser eh, determinante para la pervivencia y para la mejora de la, de la manifestación cofrada en nuestra ciudad. Mario Lagalian ha dejado claro el máximo interés municipal por la conservación y protección de la semana santa arla la semana santa merece dotarla de un mayor impulso económico y de este modo proteger e impulsar este patrimonio cultural para su mayor lucimiento y así poner en valor más si cabe su espectacularidad su belleza y su singularidad Pues ayer por la tarde en el Salón de Pleno se presentó la revista Cofrade encabezada por Javier Pérez y los cargos de este año, siendo el más destacado sin duda el de la pregonera, que ha recaído en María Asunción Berbegal, doctora en Antropología de la Universidad Miguel Hernández Delche de y profesora de secundaria en el Colegio López de Vega. El pregón lo pronunciará el próximo 25 de marzo en el Gran Teatro. Por otro lado, la entidad abanderada, Scrut Roja y el Cofrade de Honor, Tomás Ruiz. Y hoy miércoles central de Cuaresma... ...se celebran Les Belles de Serra... ...una tradición muy antigua... ...que el Patronato Artístico y Cultural recuperó... ...y que ahora mantiene la Asociación de Jubilados... ...y Pensionistas de Elche bajo la dirección de Pepe paya ...a quien entrevistaremos a las 9 menos cuarto... ...con el concurso de Les Belles de Serra... Comercios, colegios y particulares han elaborado esos ninots o muñecos con crítica política y social. El jurado tiene previsto visitar desde primera hora de esta mañana los balcones, escaparates y centros educativos que participan en este concurso para repartir los premios en metálico a los mejores ninots con las mejores sátiras. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento. Y les contamos que el Hospital Vinalopó ha construido el primer metrónomo arrítmico de la historia para medir las pulsaciones por minuto del corazón y lo ha expuesto en el hall de su centro. Ayer celebró el Día Internacional para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares con una mesa redonda y una actuación musical, poniendo en marcha su campaña de concienciación, Ritmos de Vida, para divulgar la importancia de cuidar de nuestro corazón en todas las etapas de nuestra vida. Escuchamos a Angélica Larcón, directora de comunicación del Grupo Rivera Salud. De vida es la última campaña de divulgación sanitaria del Grupo Rivera para concienciar a la población sobre la importancia de cuidar de nuestro corazón en todas las etapas de nuestra vida. Para ello, el eje creativo es las pulsaciones por minuto, que es cómo se mide la frecuencia cardíaca y también el tempo de las canciones. Con esta idea, hemos construido el primer metrónomo arrítmico de la historia que se puede ver desde ya en el Hospital Universitario del Vinalopó. Y terminamos con una despedida. El pasado 8 de marzo falleció a los 60 años de edad Galo Sánchez, presidente de la asociación Asidali. Fue el fundador de esta asociación que abrió sus puertas en 2009 en Elche para ayudar a las personas migrantes. Pero pocos años más tarde, con la crisis económica, amplió su objetivo social para abarcar a las familias más necesitadas del municipio. A pesar del cáncer de pulmón que le detectaron hace dos años, no cesó en su trabajo de ayudar a los demás. Su último proyecto fue el convenio que firmó con el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior para la reinserción de los condenados por violencia de género del centro penitenciario de Foncalen. Con su muerte, Asidali cerrará sus puertas a finales de este mes de marzo. Galo deja viuda y una hija, ambas han recibido numerosas muestras de cariño y condolencias por parte de la corporación municipal y de las asociaciones solidarias de elche desde aquí nuestro más sentido pésame informativos en tele el radiomarca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 El coche que buscas está en World's Car Multimarca. World's Car Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en World's Car.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. World's Car Multimarca, ahí está tu coche.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 Águila Bar, bares para vivirlos. En tiendas Ant El Castor hasta el 18 de marzo, quincena del sofá.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 en progreso económico y empleo de calidad, con nuestro parque empresarial y el campus tecnológico, apostando por un espacio para invertir, generar riqueza y calidad de vida. Elche, el mejor sitio para vivir y trabajar. Salimos a ganar, Partido Socialista. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Tres minutos para llegar a las ocho y media. Vamos con la crónica deportiva. Hoy está con nosotros, como cada mañana, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, ¿cómo se está preparando el partido contra la Real Sociedad? ¿Qué oh. tenemos? ¿El entrenamiento regresaron ayer? Sí, ayer por la tarde regresaron a los entrenamientos. Hoy lo harán de nuevo a las diez y media. Y enfocados en ese partido, sabiendo que pueden tener una leve ventaja. Y es que la Real Sociedad está muy pendiente, no de ese partido sino el del que mañana tienen contra la Roma, la vuelta de los octavos de final de la Europa League, tienen que levantar el 2-0 de la ida de la Roma de Mourinho y la Real sabe que si es capaz de superar esa adversidad se metería en cuartos de final de Europa League y para ello sería muy importante, por eso digo que es una bueno pues eh, digamos leve ventaja para el Elche porque la Real hasta el viernes no va a preparar el partido contra el Elche, además físicamente van a llegar más castigados que el elche que tiene toda la semana para para preparar <coughs> ese partido y el objetivo en el elche eh, no es otro que sumar tres puntos eh, intentar romper con ese maleficio en san sebastián donde no han ganado y bueno pues conseguir una victoria que les haga recortar puntos y que bueno pues como reconocían futbolistas y, y el propio técnico eh, les haga seguir albergando esperanzas eh, ya sabemos que son ...muy complicado, es, es remota la posibilidad de la salvación... ...pero mientras las matemáticas no digan lo contrario... Uh -huh. ...13 jornadas, 13 puntos de distancia... ...hay que intentar recortarlos como sea. Hemos visto uh. que has recordado las declaraciones de Tete Morente... ...¿es esa la estrategia? ¿Van a pensar sí. partido a partido? Sí, él decía... ...si miramos la tabla estamos muertos... Claro. ...es que te vienes abajo, te deprimes... ...porque ves que es casi misión imposible... ...entonces yo creo que con buen criterio... ...el objetivo es eh, pensar solo en la Real Sociedad... ...y si se gana... Pues pensar solo en el Fútbol club Barcelona y así sucesivamente. Son 13 finales uh -huh. y hay que afrontar cada partido como si fuera el último. Y el club <coughs> está haciendo todo lo posible para que los aficionados puedan acudir este domingo al Estadio de la Real Sociedad. Sí, la verdad es que son 231 entradas de las que dispone el club. Bueno, no es quizás el mejor día porque es el Día del Padre y uh -huh. bueno, es la celebración familiar... Pero bueno hay aficionados que a lo mejor bueno pues se toman el fin de semana como para disfrutarlo allí en san Sebastián que es una de las ciudades más bonitas de españa y, y comer sus pinchos y luego apoyar al Elche club de fútbol allí en en el real de arena vamos a ver si eh, se agotan esas 231 entradas y son bueno, 30 euros no eh, 30 euros para los abonados eh, eh, 30 euros bueno para todo el que quiera comprarla siempre se, se digamos que se guardan primero para los abonados y si sobran para el público en general 30 euros, eh, 30 euros a afición visitante. Uh -huh. Ese es el precio y desde desde hoy se pueden adquirir en, en el Estadio Martínez Valero. Un Elche Club de Fútbol que, bueno, ayer echábamos unas cuentas y la verdad es que desde la llegada de Pablo Machín ha mejorado muy notablemente todo el capítulo de anotación, de victorias, de goles a favor y en contra y sobre todo de puntuación. Eh, en esta segunda vuelta el Elche en seis partidos ha sumado un 40% de los puntos, mientras que en la primera vuelta los mismos partidos sumó un 5%, es decir, si eh, hubiera hecho en la primera vuelta los la progresión que está haciendo ahora mismo, uh -huh. le hubiera dado para salvarse. En estas circunstancias, con esta progresión del 40%, no le daría porque sumaría en torno a 23 puntos, más los seis raquíticos de la primera uh -huh. vuelta, no le darían más que para llegar a 29, y este año... Con 29 ni con 39 creo yo que te vas a salvar, va a hacer falta 40-41, con lo que bueno demuestra que desde la llegada de Pablo Machín las cosas han mejorado mucho, eh, se están ganando ya partidos, de hecho uh -huh. se han ganado dos de las seis primeras jornadas, mientras que en toda la primera vuelta no se ganó ninguno. Eso ya habla las claras que se ha encontrado el camino, pero bueno, está claro que le va a faltar tiempo, le va a faltar carretera para no tirarse al precipicio. Bueno, y también está claro, por lo que hemos visto, que les falta puntería a los delanteros. Sí, pero eso hasta cierto punto, Ross, es normal, porque estamos hablando de la plantilla más barata de primera división. Cuando tú eres la plantilla que menos cuesta, no te puedes gastar dinero en lo que más vale, que es el gol. Lo que más vale es el gol y lo que más vale son los delanteros. Eh, está claro que el Elche, aún estando en circunstancias normales con 15 puntos más, seguiría teniendo problemas a, a, arriba en ataque, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es cierto que ahora está tirando más que nunca y le está costando mucho hacer gol, pero bueno, esa es la única fórmula. El Elche tiene que tener muchas para marcar uh -huh. goles, pues que siga teniendo muchas, es el único camino que tiene para ganar partidos. Pues uno de los reproches que se le hacía por parte de los aficionados al propietario cristian Bragarni en la reunión que mantuvieron con él, que duró más de tres horas, uh -huh. es precisamente que invierta más, sí. en, que contrate a más profesionales y que abandone el hermetismo en el que se encuentra. Nos gusta ver al propietario del Elche Club de Fútbol pasear por la glorieta, es un ejemplo. Ya te digo yo que ahora mismo estará paseando por Buenos Aires, porque ya se ha ido Argentina un par de semanas. Yeah. Eh, bueno, esa es su vida, no lo vas a cambiar a los 51 años que tiene, sí. entonces eh, es su modus operandi, es su manera de funcionar. El no va a actos sociales, para eso tiene la figura del presidente, y bueno, cada uno funciona como es, nos gustará más o menos, pero es eh, algunas de las cosas que suponíamos que podía pasar cuando viniese, en este caso, Capital Extranjero. Bueno, no lo digo yo, <coughs> lo ha dicho David Aranda Ajá. en la entrevista que le hemos eh, realizado por precisamente pero... la firma de ese convenio para sí. relanzar las actividades mm. conmemorativas del centenario. Sí, vamos a ver si habían... En abril, en, sí. en mayo, hay, hay actividades, bueno, no tiene nada que ver, aunque influya, el estado de ánimo, pero el hecho de que vayas peor o mejor en la clasificación para realizar los actos del centenario. ¿Qué le vas a decir a la afición del Elche Club de Fútbol? Ah, no Lo ha demostrado. No lo, tiene nada que ver con el rendimiento deportivo, con eh, el, la, la pasión sí. por el equipo. Ah, la afición del Elche es el mejor patrimonio que tiene el Elche esta y todas las temporadas. ¿no? Pero sobre todo en esta destaca todavía más en momentos difíciles. Sí, el Elche está aquí por ella. Gracias Paco. Ti, y nosotros continuamos. Lo hacemos con Re la... Sí, dime. Simplemente recordar que esta noche tenemos edición de ah. Somos de Primera la tertulia de, sobre el Elche Club de Fútbol que hacemos mensual, uh -huh. tertulia sobre Elche, y además esta noche muy especial, porque vamos a reunir a tres hijos de tres presidentes míticos. Ah, eh, yeah. Vamos a juntar a Manuel Martínez, el hijo de Martínez Valero, uh -huh. a Diego Quiles, el hijo de Diego Quiles, y a Jaime Sánchez, hijo de Sánchez Riquelme. Tres de los presidentes de los seis que solo han sido candidatos solo 6 personas han sido capaces de ascender a primera división en la historia. Bueno, pues tres de ellos eh, sus hijos van a para hablar, eh, veremos imágenes retrospectivas de, de sus padres. En fin, va a ser va a ser emotivo y lo veremos esta noche en Somos de Primera en TeleElche a las 11. Un programa que se suma a las actividades conmemorativas del centenario Así del Elche Club de Fútbol esta noche a las 11 lo veremos Paco, gracias. A ti.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 Muy buen día. Después de muchas jornadas con viento de poniente y temperaturas primaverales o de verano, hoy ya con el anticiclón eh, se activará el viento flojo de componente marítima y las temperaturas se normalizarán a valores máximos en torno a los 21 grados. De hecho, durante esta madrugada las temperaturas nocturnas también se están normalizando, están bajando aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch. Hemos alcanzado una mínima en torno a los 13 grados. Mientras que en el sur del Camp de Elche alcanzamos valores acordes a la época del año en la que nos encontramos en torno a los 8 o 9 grados. Para hoy, tiempo estable, anticiclónico, con cielos despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde o a partir de mediodía, se activará el viento flojo de sureste y lo dicho hoy, las temperaturas máximas van a rondar los 21 grados. Mañana jueves, más de lo mismo, continuará la estabilidad atmosférica con cielos despejados, temperaturas máximas en torno a los 21 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Y es que a partir de media mañana se activará el viento flojo de componente este. Entre viernes y sábado nos cruzará por el norte peninsular una vaguada de aire frío en altura. Aquí nos va a aportar nubosidad. No esperamos precipitaciones. Continuaremos con las mismas temperaturas y para el domingo 19 ambiente más soleado y temperaturas máximas que podrían rozar los 22 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital universitario del vinalopo todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio cardiología hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia tu hospital experto en corazón en else elige vinoalopo infórmate en el 965 72, 965 72 hospital universitario del vinalpo contigo pues es momento de escuchar el consejo de aiguas delche de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 Y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 el elch Radio Marca. Ocho y cuarenta minutos de la mañana. Es momento de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Allí está Jesús Iniesta, a quien saludamos cada mañana. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romarín. ¿Cómo está circulando en estos momentos, eh, cómo se está circulando en estos momentos en los principales calles, rotondas y puentes de la ciudad? Bueno, pues como es habitual a esta hora de la mañana, comenzamos a tener dificultades de circulación en el puente del ferrocarril dirección Alicante y en los accesos a la rotonda de la estación de ferrocarril, el Separque y en la calle Virgen de la Cabeza. Tráfico denso en el resto de los puentes, pero sin dificultades importantes. Muy intenso en la calle Santana con retenciones puntuales. Lento en las calles Juan Carlos I y Avenida Alicante en sentido a Torrellano.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 101.4, Teleelch, Radio Marca. Nos acercamos a las 9 menos cuarto y después de conocer cómo se circula por las calles de Elche... ...vamos al repaso de la prensa nacional. Hoy en todas las portadas la formación de la princesa Leonor está en los titulares en el país. Por ejemplo, dicen que la princesa Leonor cursará tres años en las Fuerzas Armadas... ABC en portada, la princesa Leonor replica desde este verano la formación militar de su padre. Esto es la portada de El Mundo, nos cuenta que así será la formación militar de la princesa Leonor, de Zaragoza a Elcano, siguiendo los pasos de su padre. Y el diario La Razón pues también eh, nos cuenta que la princesa Leonor eh, va a replicar la formación militar de su padre, pero dice que el PSOE excluya a Podemos de la formación de doña Leonor. No informó a sus socios que se enteraron en el Consejo de Ministros. El Gobierno recurre al Real de Decreto para evitar un choque en el Congreso. El diario El País, otra de las informaciones que aparecen también en casi todas las portadas, pues la crisis bancaria en Estados Unidos, que dice El País que apunta a un freno en los tipos. El Euríbor cae de casi el 4% al 3,5% ante la presión para los bancos centrales. Las entidades que colapsaron serán investigadas. El mundo también dice que el Euribor sufre la mayor caída de su historia por el pánico bancario. Otra de las noticias que hay en portada pues es esa tensa, tensa calma entre occidente y oriente por un caza ruso que derriba un dron de Estados Unidos al chocar en el Mar Negro. Otra de las noticias en portada que nos trae el diario el, el País son kilos de basura acumuladas en las calles de París, montañas de basura, por las protestas en la capital francesa. También nos habla de que Meta, esa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, va a despedir a otros 10.000 empleados y cancela proyectos no prioritarios. También como noticia nacional destaca El País en sus titulares la reforma de la Ley Mordaza fracasa por la división en la izquierda, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu frustran la norma pese a que había acuerdos sobre 36 artículos. ABC además de la formación de la Princesa Leonor trae portada que Educación cancela casi 25 millones en fondos europeos por causas sobrevenidas. 450 empresas y ONG ya habían recibido la notificación de la concesión para cursos de formación. Se compromete a solucionar el error en la siguiente convocatoria. Y El Mundo en portada dedica su foto a la moción de censura Ramón Tamames y dice que Abascal interviene para atajar la crisis de nervios en Vox. Comparecerá junto a Tamames para tratar de recuperar el control sobre la moción de de censura. Son algunos de los titulares de esta jornada este miércoles 15 de marzo. 101.4 Teleeils Radio Marca.